Se desarrollará un operativo acercar en Villalbira. La jornada se realizará desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde en 618 entre 5 y 5 bis. En ese marco, quienes estén interesados en hacer consultas al organismo deberán asistir con su DNI en mano. A su vez, la concejal y titular de la Administración Nacional de Seguridad Social de La Plata, Paula Lambertini, confirmó que se realizará la inscripción a la Asignación Universal por Hijo, el PROGRESAR y a jubilaciones por tareas de cuidado, entre otros trámites. Continúa la campaña de vacunación de refuerzo en la provincia. El Ministerio de Salud llamó a sumarse a la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubiola, paperas y polio. La iniciativa busca reforzar la protección contra estas enfermedades luego del descenso registrado en la cobertura de vacunación de Argentina en los últimos años. Radio Estación Sur habló con Manuel De Batista, director asociado de la Región Sanitaria 11. Sí, es una una vacuna que es la misma del calendario. Se pueden acercar a cualquiera de los vacunatorios provinciales o municipales. No es con turno ni nada por el estilo y tienen que aplicarse to en todos aquellos niños o niñas entre un año y cuatro años antes de cumplir los cinco, o sea cuatro años y medio también eh, a pesar de que tengan el calendario vacunación completo uh -huh. es decir, si vos to todas las veces que lo tuviste que llevar a vacunar a tu hijo o hija, lo llevaste a vacunar también tenés que llevarlo ahora porque es una dosis extra uh -huh. no es solo recuperar el calendario digamos. es una vacuna extra que es obligatoria servicio que informa más cerca abrió la inscripción a los cursos de la escuela de oficios. Con una oferta de 10 cursos en entornos virtuales para adquirir una formación en oficios, la Escuela Universitaria de Oficios posee una propuesta de calidad diseñada por docentes, pedagogos y especialistas en educación virtual. Las personas interesadas deberán anotarse en el programa de prácticas preprofesionalizantes que incluye una cursada semanal presencial obligatoria en la sede de la escuela, ubicada en 60 y 130 de Berizot. Las 10 propuestas de capacitación gratuita de modalidad virtual no requieren estudio previo y están destinadas a personas mayores de 16 años y menores de 60 que deseen capacitarse. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 15 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.